Sí. sí no, que a mi amor, serlo, mi, no, hacerlo, hombre, mi sí. amor, no es sé por aquí, Te dije, vas a caer, vas a caer, no caíste. Amor, te dije que ibas a caer y no caíste. Ay, mi amor, ¿cómo que te te quiero mucho, mi amor. Ay, nuestra casa me asustó. Dijo que señores me asustó. Dijo que ay, ¿cómo te conocí? Es una, un programa de radio. Es, es una. Gabriel, si ¿sí me dijiste o no que le mandas dinero y que la moviste a una casa y todo. Sí, sí se va a cambiar. Bueno, ya se cambió. De hecho, un lugar donde yo en mayo, sí si es que me dan mi corte hoy mi salida y me voy para allá. ¿Cuál es tu conclusión por último, Gabriel? Pues claro, muchas gracias, gracias, mija, porque confiaba en ti nada más que quería hacer eso para estar más seguro. Yo está, yo lo amo mucho, Salim. Sí, yo también te quiero. Sí, pa, yo también me amo, siempre te lo he dicho, ¿por qué dudas? ¿Qué chocolate, este programa es un programa, ¿Sí? programa de radio de chocolate. A ver, a ver, sí, Oye, brody, ¿sabes qué es lo más chistoso de todo esto? De que ella se estaba burlando de las mujeres que hay, que le hablan bonito y les mandan dinero. Y ella está en la misma situación, brody. Sí, sí, también, pues, ya sé, ya sabe ella. Pero yo lo hago corazón, ya ella sabe. Sí, Doggy, tú no te metas, se lo hace de corazón y todo. Pues ahí estuvo el chocolateazo, Gabriel. Gracias, okay. gracias Doggy. Eh, doggy, la chocolata también, gracias a todos.